Si a uno le preguntaran qué es una ciudad o qué hay en una ciudad, seguramente no dudarían hacer una enumeración que incluiría casas, edificios, supermercados, parques, clubes deportivos, espacios verdes, Cines, calles, hoteles, táxi, telos, hospitales, comercios, dependencias estatales, bancos, pizzerías, aforos, restaurantes, museos, personas. Pero hay otro factor que no siempre es tenido en cuenta. Es invisible, pero constituye los cimientos sobre los que se edificará un entramado que enriquece la vida en la ciudad. Son sus mitos y leyendas. Hechos, lugares y personajes misteriosos que el boca a boca va corporizando día a día y generación a generación hasta cobrar vida propia. Nadie fue testigo directo, pero todos defienden su veracidad. Un rompecabezas que funciona a la perfección cuando sus piezas no terminan de encajar. Plata no es la excepción y el periodista y escritor Ramón tarroelia se encargó de catalogar este corpus en su libro mitos y leyendas de la plata breves relatos urbanos en el libro conviven logias masónicas con hombres bien dotados por la naturaleza seres de otros planetas con perros de la calle sigue sí, una ciudad tan planificada tanto no organizada sus plazas mismas ¿no? organizadas que, organiza, que organiza sus plazas y organiza el recreo me parece que bueno que por algún lado se les escapó no entiendo toda una cuestión azarosa no de, de impulso, no me parece que toda esta cuestión planificada, todo, toda la racionalidad que plantea la ciudad, bueno, evidentemente tenía que tener su costado lúdico, me parece que el costado lúdico lo tiene a partir de estos personajes, de estas leyendas, de todo lo que se cuenta desde desde la fundación, y que creo que tiene que ver concretamente con la historia colectiva, ¿no? con la memoria, eh, con lo que es el imaginario social, es decir, frente a tanta monstruosidad eclesiástica de la catedral bueno al costado hay un tipo que mostraba su, sus dotes digamos este masculinos a, a todo el mundo ¿no? eh, eh, la ficción armó su propia historia también ¿no? este, me parece que la ficción tiene poco que ver con lo, lo tiene más que ver con el azar que con lo racional me parece ¿no? a mí me tocó un poco recopilar esto de ¿no? esto ser, ser protagonista y ser autor de este de este libro y es La mitología urbana platense nace con la ciudad misma, el día de su fundación, 19 de noviembre de 1882. Hay toda una cuestión sobre eso, sobre el mismo día, eh, que también está muy filtrado de lo político. Ahí, ¿no? Eh, si no si había una, una interna fuerte entre Roca y, y Dardo Rocha, que en ese momento era el, el gobernador de la, de la provincia de Buenos Aires, bueno, incluso Roca no vino a la fundación, Roca era el presidente. Y bueno, entonces en eso se filtra también esa cuestión. O sea, hay mucha historia eh, maliciosa, maligna sobre la Fundación. Y cuenta muchas cosas, digamos, como para mostrar un fracaso eh, rotundo en la, en la Fundación. Por un, por un lado está la historia del asado, la famosa, la famosa historia del asado, que dice bueno que, que lo traen de, de Buenos Aires, un, una carga especial. Todas las autoridades que el tren se queda por es un día de mucho calor, mucho, mucho calor, si va a ser el asado, si va a ser en plena y la de libre, el 13 queda creo en el Parque Pereira, hasta mucho tiempo, y yo creo que cuenta que después llega el asado todo podrido. Y después también está la otra historia de que eh, cuando vuelve eh, primero soy un, si te empantos a Tolosa en el 2013 llega hasta la estación de Tolosa. ...lleva un, un contingente, un contingente más más petigioso y otro queda ahí varado y el otro que son los 3 que los tiene que pasar a buscar no, no llega nunca. Pero tengo bueno, ahí se cuenta que digamos, por bronca y bueno, y también es por venganza para cazar una bruja y hacia digamos hacia el lado del río y estaban las tolderías de, de, de indios, niños, indios... y había una bruja muy famosa, eso no con sé bueno, la que ahí se dice que la bruja maldice a la ciudad y... el crecimiento de la población fue cambiándole la cara a la ciudad. También fueron mutando sus mitos y leyendas. Las logias masónicas y las maldiciones satánicas dejaron paso a personajes cotidianos que daban que hablar a los vecinos de la ciudad. Melenique, bueno, un personaje, personaje total. total personaje. Melenique era un potentado vecino platense. Su dote más, más este, importante y por eso conocí es que tenía un, un pene, digamos, enorme. Era tipo de peticito. Bueno, Y deuden que bueno, que parece que en la noche tenía se cuenta que mostraba digamos su, su, su, su miembro al costado de la catedral, un lugar ahí, un lugar escondido, bueno, y que eso venía contar que venía gente de Buenos Aires, venía gente de Buenos Aires a verlo porque era una cosa parece impresionante. Pagaban, ¿no? Pagaban por por ese por ese show. El tipo más porongudo de la ciudad de La Plata. La tenía atada. Ya tenía atada. atada. la tenía atada, ¿no? Bien pillama. Y ahí pillaba, ¿no? era terrible. Y siempre en la noche, ¿no? Y había, tenía dos, dos personas que, que lo tenían ahí de, de campana cuando venía la cara, porque además la policía ya sabía, obviamente, porque era muy conocido, ese o momento fue una, una cosa de la ciudad. Están, tenían de campana, estos hacían un gesto cuando venían todos, salían todos corriendo. El hombre, según decían, no había prostituta de la plata que se lo aguantara. Y un personaje de la ciudad conocidísimo, todo el mundo, pero desde jóvenes, grandes, bueno, todo el mundo habla de que era realmente Yeta, que realmente era Yeta. Todo el mundo se cruzaba de calle cuando era vereda, cambiaba de vereda. Sí, esperá que me la bola o Era un contador, un contador eh, público, dicen que era los primeros contadores recibido acá en La Plata. Y bueno, y era negro, negro, era tipo muy vistoso porque también un sombrero, le, le gustaba vestir de blanco y usaba un sombrero muy, muy muy llamativo. Y bueno, y era cierto, tenía fama de cierta, era miles de historias pues el ministro se encontraba sobre su, su fama de cierta. El único negro canoso, canoso que conocí. No creo en nada de esas cosas. Por otra parte ya en un momento ya ya, ya se hacía cargo de su fama, no, no le molestaba, es más al revés mismo en su fama y todo. Burrero de ley. Él era boletero de como ya vendía boletos ahí en el hipódromo. El que tenía, era un trabajo que tenía creo que cuatro horas, 5 horas de la tarde, y o sea, bueno, cuando en su fama empezó a crecer, el, eh, en el hipódromo en bueno, esa no compraba nadie. Los que únicos que compraban eran personas que no sabían y que vendían de Buenos Aires, porque además hipódromo en La Plata estaba en su todo, todo, todo su esplendor, y los que compraban las personas que personas que venían de Buenos Aires, que no sabían de fama, pero esa era impresionante, había cola y la ventanilla del negro estaba estaba vacía, ¿no? A nunca me pasó nada con el negro, pero lo nombrabas y todo el mundo te reputeaba por lo que habías hecho de nombrarlo. ¿Cómo se origina un mito urbano? ¿Qué características tiene que tener un hecho, un lugar o un personaje para sobresalir entre los demás y convertirse en legendario? Primero me parece que el personaje es alguien que está, como está digamos, este no cumpliendo la regla, ¿no? como está distorsionado de, de lo común, me parece que ese es un punto importante en esa cuestión. Y me parece que en ese punto también hay una, eh, no sé si una seducción, pero una cosa muy de, de, de, de seducción por parte de los platenses también, sobre todo de la clase media, de la clase profesional, lo ¿no? que me que, que, es, que por lo menos en sus años era la clase social ma mayoritaria, donde había, había una, una cuestión muy muy de seducción de estos personajes marginales, no me parece que había mucho de eso. Cualquier persona puede convertirse en mito o leyenda mirada tras el cristal adecuado. Sí, cualquiera. El tipo que todas las mañanas va a la panadería a comprar dos vigilantes, la solterona de planta baja que saca a pasear al perro por las noches, ese profesor turro de la facultad, esa ventana con la luz siempre encendida cuando sacás a tobia a su pis nocturno, ese kiosco abierto toda la noche que nunca tiene cigarrillos ni forros, o la imagen que te devuelve el espejo.